pública la verdad que está trayendo bastante expectativa porque se trata de un producto o de un servicio que hacemos como alcaldía el tema de eh, alimentación complementaria y la importancia es trascendental para nuestros 35.000 niños a las cuales vamos a llegar con esta alimentación y aquí vemos la participación masiva no y expectativa de empresas, son 16 empresas que vienen a participar en la adquisición o, o solicitación de estos 15 productos. Estos 15 productos que Este, este cuestan más o menos alrededor de 7.612.000 bolivianos, este, en los cuales vamos a ver eh, de una manera transparente la calificación de cada uno de los productos, aquí estamos degustando algunos de ellos para ir viendo de que este sean que garanticemos que sean alimentos de calidad para lo que son nuestros niños. Entonces, lo que garantizamos aquí es que primeramente tener alimentos de calidad. Segundo, esos alimentos que en la anterior gestión fueron contratados, ahora lo estamos contratando con menor precio. Tercero, con la misma plata que son 10.600.000 bolivianos, se está contratando que que lo habían previsto que iba a dar para 150 días, con esta administración transparente estamos haciendo de que Este, contratar con menos precios y que alcance para 172 días. Entonces, y eso nos va a permitir dar desde el primer día de clase la alimentación a nuestros niños. Entonces, ese tipo de acciones son las que nosotros estamos haciendo en nuestra gestión y sobre todo que tenga la garantía la población montereña de que aquellas empresas que no cumplan con las exigencias del contrato, se la va a multar. Aquellas empresas que pongan en riesgo a nuestros niños se la va a multar, porque nuestro compromiso que tenemos no es con las empresas, sino es con los niños de Montero. Entonces, aquellos que traigan este producto, eh, que puedan poner en peligro a nuestros hijos, eso tengan por seguridad que la multa va a existir de acuerdo a lo que dice el contrato. ¿Hay un menor costo unitario en cada ración? En casi la mayor parte de las raciones hay un menor costo unitario que lo que había el año pasado. Incluso con la misma empresa nacional de lácteos tenemos un, una gran diferencia en cuestión de costos. Por ejemplo dentro de lo que son las estructuras de costo, al ser una invitación directa, un contrato directo, abaratan esos costos que a nosotros nos está abaratando el producto. Y siempre fue así, pero con la diferencia que ahora la vemos esta diferencia y antes eso, esa diferencia se perdía porque nunca la hicieron conocer que existía esa diferencia. Entonces con nosotros estamos, eso nos ha permitido de que abaratemos la cantidad de plata que se gasta y que podamos contratar más días.